Dios amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a una nueva entrega de esta propuesta musical que hacemos semana a semana. Y hoy vamos a hacer otro especial. Eh hay canciones que bueno, no tienen significado alguno o tal vez no tienen algún significado, pero eh, son tan banales y tan tontas que casi es mejor que que no tuvieran sentido pero la mayoría de las canciones encierran una historia detrás las han compuesto por algún motivo en especial algunas son divertidas, otras algo oscuras muchas de ellas conmovedoras, cuentan historias conmovedoras algunas, bueno, son ficción, lógico pero muchas otras, la gran mayoría de las canciones eh, a nivel del mundo, en todos los estilos están inspiradas en hechos reales algunos de esos hechos reales reales divididos por los propios miembros de las bandas que las interpretan o los propios eh compositores de de esas canciones. Hoy vamos a compartir algunas canciones con una historia detrás. comenzábamos este especial del Bienvenidos al Show de hoy con la banda mexicana Maná, el tema en el Muelle de San Blas. Este tema fue inspirado en la historia real de Rebeca Méndez, quien falleció a los 63 años en el año 2012, esperando el regreso de su amado, que nunca llegó. Sus cenizas fueron lanzadas al agua y en el muelle justamente de San Blas donde ella todos los días desde hacía más de 30 años iba a esperar el regreso de el hombre que amaba era dos seis seis música ahora de Mecano y este tema Laika. Laika es la primer ser viviente o fue la primer ser viviente en orbitar la tierra. La perrita se convirtió en una heroína científica sin estar de acuerdo, aunque por obvias razones no se lo preguntaron sobre si estaba de acuerdo con hacer ese viaje alrededor del planeta. Laika también fue el primer animal en morir en el intento, porque después de ella los rusos siguieron mandando a la perrita. Laika animales al al espacio en esa carrera eh, estúpida, por decirlo de alguna manera, entre las grandes potencias de conquistar eh, el espacio exterior. El día de exacto del experimento fue el 3 de noviembre de 1957, por lo tanto también es la fecha de la muerte de de la perrita Laika a la que todos recordamos como una heroína sin su consentimiento. Mecano hizo esta canción en honor a a esta perrita Además de hacer hincapié en este acto estúpido llevado a cabo por los rusos en el año 57. La melodía llamada Laika fue publicada en 1988 e integra el álbum Descanso dominical del grupo Mecano. especial si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres te sientas en frente y mi te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzas un bostezo al cristal sinundang mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tu apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, del lunes al viernes como las golondrinas del poema de Becker de estación a estación va y viene el silencio de pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar y entonces ocurre despierta en mis labios pronuncian tu tartamudeando supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de Me okay. quie Esta banda española tiene varias canciones con historias desgarradoras... ...pero quizás pocas como Jueves. La Oreja Van Gogh compuso e interpretó esta canción... ...que trata sobre los atentados terroristas ocurridos en Madrid... ...el 11 de marzo del año 2004, en el metro de Madrid... ...que se llevó la vida de 193 personas e hirió a más de mil ochocientas cincuenta. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar su mundo y su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar Con, con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Esta canción es un clásico del repertorio de Nino Bravo. Fue grabada pocos meses antes incluso de la muerte de del artista y escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, quienes se inspiraron en una noticia aparecía en los diarios sobre la muerte de dos jóvenes o, o de uno de ellos, queriendo escapar del le mayor oriental. Ya habían transcurrido algunos años de la construcción del Muro de Berlín y los dos jóvenes alemanes que se encontraban al lado de este querían sortear el obstáculo de irse a radicar a Alemania Federal. Peter Fischer y Helmut Kulbeck pasaron varias semanas observando el movimiento y preparando el plan que les daría la libertad. Helmut logró cruzar mientras que Peter Fischer fue alcanzado por la ráfaga de metralladora de los guardias del muro. La Gila, Crónicas del momento cuentan que eh, al costado de la Alhambra eh aún estaba vivo cuando los soldados lo lo lo levantaron para devolverlo a la Alemania del Este que los soldados de guardia de la Alemania Federal incluso tiraban eh botiquines para que lo curaran allí porque estaba perdiendo mucha sangre. 50 minutos después moría de sangrado, el joven de 18 años. Basada en esa historia está esta canción Libre de Nino Bravo. Y el final hoy De este bienvenidos al show de este especial de historias de canciones. Nos vamos a hacer con Eric Clapton. Algunos conocen, otros quizás no, la historia detrás de la canción Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo, que es la canción que Clapton escribió sobre la trágica muerte de su hijo Conor en el año 1991. Pero Circus, el tema que vamos a compartir en el final, es otro tema que el músico escribió sobre ese mismo hecho. En este caso habla sobre el último día del cantante que pasó con su hijo la noche antes de morir cuando lo llevó al circo when it says so sad